Visitas gratas, visitas eh, referentes, eh, integrantes, militantes del grupo Chacra Raíz que están con ganas de a, hablar un poco más allá de la coyuntura. Siempre nos toca tratar estos temas porque intervino la policía, porque la justicia está eh, persiguiendo determinada situación, porque tienen que ir a entregar una nota formal al gobierno provincial. Siempre hemos seguido eso, lo vamos a seguir haciendo, pero... Eh, ellos tenían ganas y nosotros también de hablar de una cuestión un poco que va más allá de esta semana, del mes que viene y del otro y del año que viene que tiene que ver con la vida misma y de eso vamos a hablar de la cuestión ambiental, de lo que persiguen, de los objetivos esenciales de lo que es ese grupo Chakra Raíz, así que les pido que se presenten este, y hablen con absoluta tranquilidad y que, que cuenten qué están haciendo, qué están buscando, quiénes son hasta donde quieran eh, bueno, eh, somos Elena, Javi y Gaby, y Limay. La pequeña. Eh, y vinimos para, para hablar con la gente, hablar para que nos escuchen. Eh, por ahí del tema que, que... Uno de los temas puntuales que también nos llevó, nos lleva a vivir de la, en ese lugar y donde estamos viviendo. Eh, que es una de nuestras principales luchas, además de la vivienda, es la protección de este lugar tan característico en La Pampa, que es el Médano y el Bosque de Caldén. Es donde eh, están ubicados ahora en Toaí, pero de lo que hay también en mucho en, en otros lugares de la provincia, aunque cada vez menos también, con, con la civilización como viene. ¿no? Eh, eh, también es, está bueno que cuenten eh, cómo se agruparon, cómo se conocieron, cómo, cómo fueron... ...encontrándose entre ustedes... Eh, ...pero eh, exprésense con absoluta tranquilidad y naturalidad... ...cuenten claro. lo, que, lo que quieran en este momento... Bueno, yo soy Javier... Eh, ...hace aproximadamente un año... Eh, ...un grupo de amigos así con distintas... Eh, di ...distintos casos así de, de cómo, cómo llevar la vida en la ciudad... ...o en distintos lugares, es difícil conseguir un alojamiento... Eh, una casa, un terreno donde construir su casa cada uno eh, nos fuimos juntando con esa, con esa duda de, de dónde y cómo eh, uno fue invitando a otro que tenía la misma situación y se formó un grupo de casi 20 personas 15 10 a veces eh, eh, y ver qué, qué, qué solución encontrar al tema eh, ...informándonos de, de terrenos... ...de casas... ...y, y con, la, con la duda... Y, ...y el tiempo se pasa... ...y uno tiene esa incertidumbre de... ...de dónde vamos... ...dónde vamos a pasar la noche... Uh -huh. eh, eh, ...y bueno... ...así fue hace un año... ...hace siete meses... Eh, ...tomamos una decisión... ...averiguamos que había un terreno... Eh, que había un terreno eh, hermoso, un monte pampeano y, y fue la decisión eh, de ese día, eh, 4 de octubre uh -huh. de, de, ocupar, de ocupar ese terreno De ocupar ese espacio que, bueno, que bien decía mi compañero Está lleno de, de caldenes, de chañares antiguos Y está como escondidito ahí, como que quedó rodeado Rodeado de urbanización, como ese pequeño espacio oculto porque si vos pasás por las calles, bien no se ve hacia adentro, porque la geografía es toda de médano, como que sube y baja, y entonces como protegido, como, como que tiene cierta protección. Y, y bueno, y consta de un médano también, que en un tiempo supo tener casi 18 metros, nos decían las personas que viven ahí en la zona, y hoy creo que llega a los 7 metros, y por... 150, y, y bueno, está el médano, y ahí baja, y, y están, están todas las especies nativas, todo, absolutamente todo, es nativo de acá de La Pampa, caldén, chañar, malvarrubia, poleo, desde los grandes hasta los pequeños, todo, todo nativo. Y bueno, entonces, como, como eh, la sensibilidad de decir... Qué loco, porque nosotros cuando empezamos a saber que, ese de, que esa tierra fiscal era el IPAV y la posible construcción de un barrio de 114 viviendas, con lo que conlleva eh, las cloacas y todo este tema, es como, como la sensibilidad de eso, de perder un lugar auténtico de Tuay, un lugar que, que hace a la geografía, que hace a la gente, que, que es de todos, que, que es la naturaleza y entonces eh, también eso, movilizados por decir no tenemos una tierra donde vivir, donde asentarnos y a la vez tenemos como esta misión de decir proteger esos árboles de, de, de la devastación, de, de la máquina porque a diario se ve como eh, en Tuay se llevan la arena y bueno, y el MEDA no, no vuelve es algo que no vuelve, entonces las vecinas también se acercan y, y preguntan por los yuyitos y se llevan un poco de carqueja y entonces como recordando con nostalgia esto de que ellas también supieron vivir pero como que de a poco nos fuimos olvidando y lo fuimos perdiendo y bueno, y hoy día dice, bueno, en el barrio, hacen el barrio pero no dejan nada y no, no, no podemos contar con el poleo, con la carqueja entonces como, como de empezar a replantearnos qué, qué manera, qué concepto tenemos de habitar Porque de repente se aplana, se alisa, se llena de basura y ahí alambramos y ahí empezamos a plasmar nuestra vivienda. Y por ahí hay otras maneras también, hay otra manera respetando el medio, no empezando de cero como nosotros lo más importante. Porque la naturaleza es importante para nosotros porque nosotros somos por ella. Entonces, eh, de repente también eh, el gas está caro, la luz está cara, y entonces decir, cada vez tenemos casas menos eficientes energéticamente. Entonces empezarnos a replantear, y desde el mismo Instituto Provincial de la Vivienda, eh, como hace San Luis, que está haciendo viviendas sociales con con paneles solares, como pensando ya esta este problemática energética y, y buscando una solución, porque esto es un problema global que, que, que es un, un llamado mundial a cuidar a, a nuestra casa, a nuestra casa común, dice el Papa Francisco, que escribió toda una encíclica verde, que estuvimos leyéndola. Bueno, también... Eh, eso, que, que esto es un, un pequeño ejemplo de algo que, que podríamos empezar a practicar que deberíamos, que tenemos el, creo que el, la menuda tarea de llevar adelante esta de, de proteger nuestro planeta porque... Si no, lo otro material no, es efímero, no sirve para nada. Seguro. Eh, a, a mí se me ocurra, ocurría preguntar recién si se sienten escuchados en algún lado, más allá de acá, acá los escuchamos por ejemplo, pero nuestra posibilidad de influencia en la toma de decisiones es un poco acotada. Y uno entiende también que en la sociedad se juegan eh, un montón de cosas y es necesario atender las demandas de un montón de gente que no tienen ni, ni el mismo espíritu de vida, ni las mismas intenciones, ni los mismos modos. Y entonces también comprende que existan otras cosas que exista el asfalto que exista el cemento claro. eh, pero a veces da la sensación de que el Estado, sobre todo el Estado pero no solo, el Estado tiene oídos solamente para esos sectores y me preguntás si encuentran eh, esta idea del, del llamémoslo entre comillas ambientalismo y, y, y sabiendo que, que ninguna definición alcanza a definir nada que es todo, son palabras que se le ponen a las cosas para tratar de entenderse eh, pero eh, esto que hasta el Papa lo menciona, a veces parece como que en La Pampa, que encima es un lugar que tiene todavía muchísimos lugares este, no tocados por la mano del hombre, eh, eh, entre las autoridades o los que sí tienen poder de decisión no está muy instalado, ¿no? como que eh, ya está instalado esto de la vivienda social, cómo tiene que ser, dónde, eh, cada vez más amontonados, cada vez más este, hacinados, cada vez menos sano. Eh, ¿Qué, qué, se, ¿Qué creen que se puede hacer? Ustedes que, que están más tiempo seguro que, que yo, por ejemplo, pensando en estas cosas. ¿Por dónde hay que ir para que esto se instale eh, más permanentemente y en, y en lugares donde toman las decisiones? Y lo he, sí, lo hemos hablado muchas veces y pensado, soñado. Y lo que siempre concluimos es que lo importante es lo social. O sea, la conciencia en la gente, en, el, en los que viven que son los que tienen más poder, por decirlo así, porque somos más, porque somos nosotros. Y Podemos el Estado somos cambios. nosotros. No es que hay que esperar que alguien tome una decisión desde arriba o desde una organización importantísima o muy grande. Es si la gente quiere, hace fuerza y lo, y lo logra, porque así ha pasado con muchas luchas, eh, donde el cambio lo hace el, el grupo de gente, donde se agrupan con un objetivo y lo logran. Y eso es eh, lo, que, lo que estamos seguros de que pasaría. Por eso también es nuestro llamado hoy a que todas las personas de, de Toay y de La Pampa y no sé, los que nos estén escuchando, eh, que puedan ver que no, no es que solamente nosotros somos los que estamos ahí a, cuidando el monte, sino que alguien cerca de su casa capaz que tiene un pequeño terrenito que está vacío, que lo pueden hacer un parque donde los nenes vayan a jugar o en otros barrios a las afueras de Toay que hay varios lugares así... Eh, que pueden hacer esta misma lucha cada uno. O sea, y entonces que, que haya más gente y que esto se, se replique en, en las demás casas o en las demás familias, barrios. Y, y por eso, para nosotros es la, la fuerza de, de la gente. Bien, eh, al mismo tiempo ustedes están en contacto con organizaciones del mismo tipo o similares o que piensan parecido de otros puntos del país y eh, les pregunto ¿Eh? qué, qué aprenden, qué, qué enseñan en ese contacto. Eh, sí, eh, hemos participado bastante activamente, eh, algunos del grupo, en la Asamblea por el Río, Atuel, y, y bueno, y eso, eh, a unirse, a hacer red y estar unidos y por ahí llevar la lucha más, porque como decís bien vos, eh, por ahí no todos escuchan o como que les interesa, porque, porque sabemos que por ahí cuidar a la naturaleza no lucra. Entonces, eh, como que esta, esta carrera que llevamos en, detrás de lo material, el capitalismo y todo esto... Eh, no, no. Es difícil, <risa> es difícil y, y pero, pero, pero aún desde ese costado, de, si querés el costado más mezquino, también es mentira. Es decir, eh, si alguien quiere lucrar con, con sí, cuestiones sí. de la naturaleza, por lo menos necesita que la naturaleza siga viva, no matarla del todo, porque claro, es así, sí, ¿no? sí, es cierto. Este, Sí, cuestiones de la que plantea la permacultura, mucho se está utilizando de, de manera turística en, ya en Argentina, eh, hay varios lugares donde hay bueno, una universidad de permacultura y hay otros lugares donde se hacen cursos y talleres, todos pagos, toda, digamos que eh, sí, esta parte que vos decís mezquina también existe para todos lo, los ámbitos. Pero bueno, no sé. Bueno, eh, más vale que nos tengan en cuenta para lo que quieran. Sigue abierto ahora el micrófono para que digan este, y se playen en aquellos que consideren oportuno. ¿eh? Así que este, háganlo, díganlo. Bueno, entonces podemos eh, dar una invitación que, que hay una, se llama Expo Ambiente. Eh, este fin de semana, el viernes, sábado y domingo. Eh, en Saliqueló, por ahí si alguien uh -huh. No sé, estará cerca en esas, Por esa zona, en este fin de semana eh, Donde va, se van a dar talleres De permacultura, de construcción en barro De huertas, de baños secos De va, muchos puntos De la permacultura muy interesantes Por si alguno se quiere acercar O replicar, o com comentarlo a la gente Bien, Invitados. es en Saliqueló Este fin de semana, sí. que tampoco está tan lejos no. si, si se organizan No es sí. difícil ir, tampoco, ¿eh? Bueno, bueno y, y invitar a la gente del pueblo, a quien sea que no conozca ese lugar eh, Que se acerque a conocer, a, a recorrerlo y a disfrutarlo Porque es de todos, no, no, no estamos ahí con intención de, de cerrarlo ni nada por el estilo Así que los vecinos que están ahí en la cercanía siempre van Siguen haciendo su vida diaria, como llevar a pastar sus caballos Y cuestiones así, ellos lo conocen de toda la vida, mucho más que nosotros Y también vieron el cambio que sufrió ese lugar Porque el cambio que sufrió el mediano y, y los árboles que cada verano se quemaba Este es el primer verano que no se incendia la uh -huh. zona Y igual fue un verano más llovido Pero estábamos nosotros ahí también para cuidar Y bueno, que se acerquen a conocer la chácara Que es un lugar bellísimo Y es un lugar de Tuay, y es un, es un lugar de todos Para explicarlo mejor de, de, de, de ¿Dónde está? En, en ¿Qué calle está más, más próxima? Como para alguien que, que se interesa por el tema y si se quiere ir a hablar con ustedes Bien Por Boulevard Brown hasta La Ribera se puede ir Que es la calle Asfaltada Cuando cruza el Boulevard Brown Hace una cuadra y media Más o menos Es a la derecha Es un, un camino de Una huella sería al, Por al lado de una casita Una huella Y ahí no, no hay alambrado, no, no hay nada. Ya sí. enseguida te metes al monte. No hay ni que abrir la puerta. No, no. ¿eh? Exactamente. Bueno, les agradecemos. Está buenísimo que hayamos hablado hoy de otras cosas que no sean burocráticas, judiciales y demás. Sí. Eh, y les repito que si quieren agregar ahora mismo algo más, está el micrófono abierto. Hasta la próxima vez que vengan, además, o que, que estemos juntos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y bueno. Sí, eso, bueno, invitarlo más que nada a eso, por ahí se hace el, el fin de semana, se hace el Mingas, que significa eh, trabajo en grupo, familiar así, para construir casa, también se está trabajando barro, construcción en madera, eh, tenemos pensado dar talleres a los niños, por ahí para que aprendan a hacer, no sé, lo que, lo mm -hmm. que quieran, muebles, Huerna. juegos, huerta. Eh, la sapiencia nuestra está para... Para ser compartida. Eh, así que están todos invitados. Y abiertos a otros conocimientos también. Claro, también aprendemos de otra gente. Nunca se deja. Buenísimo. Gracias de vuelta. Y Gracias. estamos acá. Gracias a a Seguimos en Radio Cracia. Para mí tendrían que cantar Al mundo les falta un tornillo. Pero cómo no, alto.